El Simón. No, <rruh> Edward Pult. Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Yaki pajki. Yaki pulti. El shorty payaso, el shorty payaso, todo reunido mañana en la plaza Pringles para protestar contra la decadencia del programa. Si sí, vamos a estar con mimos y caricias, sorteos si y no tanto, recolecta, todo va a estar listo mañana. Vamos a movilizarnos todos los compañeros, hermanos, amigos, cofrades, cosectarios, codirigentes, pares. Nones Y todos juntos vamos a marchar, vamos a hacer una cuadra hasta Corrientes y Córdoba Donde nos vamos a explotar en una eh, una fiesta de jolgorio y alegría frente al puesto de Revista de López Una cuadra de mimos sí. La marcha de los mil mimos Los mil mimos La marcha de un millón de mimos. Oh, un millón de mimos. No, era un millón de negros. Yo marcha. quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Eh, ¿Podrías tener un amigo mimo? Roberto, Tú no, sabes no que sé. una persona es mimo. Sí, yo soy muy tolerante, aunque no lo parezca. <risa> sí, ¿de qué hablarías con un mimo? Imagínate que de golpe. Vos estás charlando con tu amigo y le entra el mismo, le sale el mismo adentro. Pues Mirá. yo me imagino que la gente que es mimo es como que tiene un virus, a él, pero respuesta. Es el virus del mismo. Tengo una respuesta. Por... Entonces, le sale? De golpe se transforma en mimo y no te responde más. Primero, y te empieza a hacer muecas. Primero, acabo de encontrar 10 sí. centavos en la radio, que es todo lo que la radio ha hecho por nosotros. ¿Qué cosa? 10 centavos. Ah, bien. Gross después de un... primer <risa> Vamos de mitad de mitad Y una azucarera sí, Pero no lo podemos llevar Y lo otro que yo Hasta hasta los primeros El primer año de creo que Yo era una persona que, que abrazaba mucho a la gente Y después acá En esta radio ah, ah, ah, Fui perdiendo el deseo de abrazar a la gente ¿Por qué? No sé Pero creo que tiene que Agradecemos llegar... a la radio entonces ¿Qué es eso? Esa ¿sí? pérdida del deseo de abrazar Si a, vos, si a vos te parece... Traje realidad. información para ampliar La semana pasada... ¿Para ampliar? Sí, para ampliar Uy. pero La semana pasada hablamos de el, el proyecto de con, para pedirle a Nike que fabrique las zapatillas ah, las de Volver al Futuro De Volver al Futuro los 2 el... Claro, Volver al Futuro 2, película salió en 1989 Yo tenía en la cabeza que era... a no, principios época Principios de los 90 Qué y bueno Era 91, sí. 92... No, es una película de la década del 80 Ah, eso que quererla más todavía. Exactamente. Ajá. Y me hace gustar más aún las zapatillas de, porque son ochenteras. ¿Cómo es que se llamó? Eh, eh, McFly. McFly. McFly Y el nombre cuál era? Marty. Ah, Marty. Y George era el padre. Claro. Y el hijo. Constanza. <risa> George. Claro. Fly, a Marty Fly que viaja al futuro porque al pibe lo van a incriminar, al hijo, al futuro hijo de él, lo van a incriminar. Ah, incrimi lo agarra ahí. Buff. Buff. Ben, Buff. Beef. Beef. Beef. Pará. no sé qué mierda, igual. Y bueno, ¿Sabés? Ah. Frodo trabaja en Volver el Futuro 2. ¿Sí? Hace de un nenito que está jugando videojuegos. a no, No lo sabía. Bueno. Esas zapatillas desde que salieron. Obviamente todos cuando vimos la película dijimos ¡Ah, ¡Quiero esa zapatilla! ¡Papá! ¡Comprame esa zapatilla! Yo quería la campera, ya te dije el otro día, ¡Oh, la claro. campera también! Era, lo que pasa es que las zapatillas tiene un valor así como el, el tema de no atarte los cordones y demás. La campera era medio boluda. ¿sí? Sí. No, no tenía utilidad. Era, era como media pava, era el, para agregar algo. El otro estaba apretando el detalle, de volver a futuro 2 y, y es como un lindo futuro clase B. Era algo raro porque es como bastante posible pero bien desubicado. No sé. Y porque... sí, era un futuro muy ochentero. Sí. Era, por eso ¿Sí? era raro, era, no era un, un futuro descabellado o algo así era con un colores ochenteros pero aparte eran, eh, eh, estaban los autos normales que, que ya flotaban por sí y también está, eh, la, la, había gente que, que le habían hecho el DeLorean sí. eh, lo, los arreglaban a los autos viejos y lo acondicionaban los emparchaban para volar o sea eso le daba una característica de el futuro medio Eh, lo arreglamos así, le ponemos esto y ya vuela y todo así medio rebuscadete estaba bueno. y la pizza que se infla que el... eran como 10 para comer la pizza y la, la, la abuela, la, la mamá de Marty en ese momento, la abuela de la familia traía una pizza chiquita y decía eh, abuela, tanto vamos a comer con eso y la pizza se agrandaba con una pizza normal y eran 20 en la casa sí. y decía o como que era tanto eso no me gusta bueno, pero ese elemento, el de la pizza que se, agranda, que se hidrata se y se agranda es quizá una de las poquitas cosas que prácticamente existe ahora ah. más que nada para los militares, ¿sí? pero <risa> llevan los militares Se llevan ahí uh, Una cosita así Y le tiran un poquito de agua es esta, como, esta es como la de los militares un Hace poco así, después Hace poco habían descubierto Yo no sé También seguramente lo van a empezar a usar Para los militares Como calentar Era un arroz Que venía en un paquetito Ajá. Que vos le echabas Por un agujerito sí. Agua fría sí. Y se te calentaba el arroz Bueno Había un café En los 90 O oh, no sé Que, que, que No sé qué liberabas Sí. Y hacía una reacción química y se calentaba el líquido adentro. Claro. También. No se se sí, pero no sé si era de los 90 o poco. No, no, es bastante, ¿Vale? bastante vegetario. ¿sí? Ah, no, claro. Y hay, no, hay no, uno no, también no. Para, para enfriar, de la misma manera. cuando lo tenés en cualquier lado en, en la, la cena. Sí. Le das. Y te la enfría. El enfriado es más rápido. En 10 segundos ya se te enfrió. ¿Qué cosa? Una gaseosa, lo que sea. Ah. Te, y una, yo me acuerdo otra, otra innovación que nunca vi. Era ese, ese concurso de. Coca-Cola o Pepsi que vos destapabas teóricamente la latita y escuchabas que de un premio. Sí. Y eso nunca entendí cómo bueno. ¿Por Porque pues escuchaba y no sé cómo que tenía. Tenía un parlante adentro. Nah. No. ¿Cómo? Bueno, no? para... ¿Y qué va a tener ¿Y ¿Cómo va a sonar? Es descabellado pensar eso. debe ser una ¿Y magia. Minilla, un... pero para magia mí mí era Magia. ¿En qué año está ambientada Volver al Futuro 2? Eh, ¿En 2025, qué año vamos a tener esas 2025, zapatillas, 2025, 2025. esas camperas, 2025, 2025. esos autos? ¿2025? ¿2025? No, menos. Sí. Ah, vamos más cerca. Al, yo creo que el 2025. ¿No? Yo creo que era el 2025. No, yo el 2025. Sí. yo el 55 del pasado, 85 creo que era el viejo este, en 1885, y creo que era el 2025. No, es 2015. Voy a averiguar eso. ¿No? No, no lo averigüé, te lo estoy diciendo, no, no, 2015. Bueno, tampoco voy a sí. estar seguro de todo lo que me el proyecto El proyecto este, que armó un grupo de fanáticos de Volver al Futuro y de esas zapatillas en particular, que Muy lo concreto, que hacen es... ¿no? Claro, el grupo de fanáticos de las zapatillas de Volver al Futuro 2. Sí. Que rica. prácticamente comprende a todas las personas que vieron Volver al Futuro sí. Ese grupo fanático de las yo, zapatillas Yo la uno la vi en una video reproductora en un cumpleaños una video Cuando había video reproductora y no, no solamente no grababan no, todavía. Mcfly 2015 Project se llama El proyecto 2015 de Mcfly Ajá. Que es para pedir que Nike fabrique las zapatillas Pero no piden que las fabriquen en el 2015 Dice, bueno, fabricalas antes no importa, no van a romper el continuum, tiempo, espacio, no sé cómo mierda se llama, ¿no? Whatever. ¿Viste que era lo que están todo el tiempo cuidando de no romper? Sí. El Doc y, claro. y Marty, McFly sí, que se armaba el futuralté. Exacto. O sea, nunca entendí mejor las teorías de, sobre el tiempo y todas esas cosas como cuando el Doc la explica con el pizarrón que hace. Nos mandamos la cagada acá, el tipo se volvió a un pasado que generó otro pasado y se desvió. Es muy sencillo. Entonces generó otro futuro. Es muy sencilla, es muy simplista la explicación de ahí. Para una explicación, no, de verdad, para una explicación mucho más copada por ahí del del, del viaje en el tiempo y demás está la película y ah, Darko a mí la que me gusta que esta, esta verdad esta está buena de una manera re cotidiana la parte también sí. también la, la que me gusta una película que se llama Millennium, cuál es? en el que uno en el futuro estaba como Me siempre, acuerdo de la hecho, serie bueno, en el futuro estaba hecho mierda el futuro sí. entonces lo que hacían los del futuro era rescatar gente de, de aviones que estaban a punto de chocarse y estrellarse ah, para traer sí, gente eso del pasado y reconstruir el futuro en un lugar bla bla bla bla y cuando se mandaba unas cagadas en el pasado sí la vi pasaban está lo que bueno se llamaba también. paradojas claro y, y, y, como era como que el mundo y no entendía por qué el mundo se sacudía <risa> y, y brava, temblaba todo Estoy en paradox exacto Pero es, está está sí, buena. muy buena esa película es cierto yo me la había olvidado habrá que piratearla de vuelta hay que pasarla es de reciclo de video también. sí bueno entonces para afirmar si vos tenés ganas de Comprarte el año que viene, el próximo, o si no, te, si no querés correr riesgo de Me romper el tiempo las, las y crear una paradoja. Te las compré en 2015. Te las compré en 2015. La gente está pidiendo para que las fabriquen. Ya. No importa cuándo. Pero que las fabriquen. Vale. Por favor, señores de Nike, manden a Corea el modelo y fabriquen en Corea estas zapatillas. ¿Qué sí? Cualquier Atan país el con. De... Sí, pero Nike oh, le gusta Corea. Mano de obra barata wwwmacfly 2015com en la web vos Ajá. vas y sumas tu firma no tenés que poner un número de documento nada, No, pones tu firma tu nombre, un email y el... esta gente va después va a elevar el pedido no sé cuántos llevarán, ya llegaron unos cuantos miles cuando yo me metí llegan mucha gente ya, y mandan el pedido y chao el otro día es un fantasma chao, Que te qué clase de fantasma estaba estaba bueno, así no gastamos todo <risa> Dale. ya que la historia de fantasma la guardamos para después yo lo que no me lo que me pregunto es porque viste McFly sí pregúntate Marty me gusta charlar con se va cuando va al, al futuro sí. se ve a él sí viejo sí en el 2015 sí está bien Obviamente de aquí al 2015 se descubre la cura, se va a descubrir la cura para el Parkinson, ¿no? Porque en la película del 2015 nah. no tenía Parkinson. ¿Puede decir que no llega al 2015? No, sí, digo que mejor... llega, que de acá al 2015 se va a tener que descubrir la cura. Así tiene un pero poco de sentido con la película. Pero lo resultaba, a lo mejor. Era un fracasado por el culpa sí. del Parkinson, en el más del futuro puede ser no no era puede se ser. lo despiden sí, sí pero no por culpa del Parkinson y bueno y, ay, por tanta culpa cosa. que era un chicken vamos a escuchar a Block Party haciendo We Were Lovers en Jolkiparki Yes, we were but we are not now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 La pri el primer capítulo de los discos compactos, de los discos comprimidos, Ajá. la semana pasada, sí, presentando el cuarto... De Depeche. Exacto. De Depeche. Los cuatro fascículos del primer capítulo ya. eran de Depeche Mode. Son Pasamos al segundo Bien. capítulo. Se abre una nueva etapa. Una nueva etapa. Una nueva oportunidad para degustar algo de música. ¿Con quién, Billy? ¿Qué banda? Y esta vez voy con una otra banda, esta vez de, de, de Inglaterra. Sí. Que, que ¿Que supo hacer sus mejores discos allá por el 87? No. Oh. <risa> ¿Que son dos hermanos? No. ¿Que tienen un primo? no eh, La banda que vamos a tener durante los próximos tres miércoles, Ajá. ¿sí? está viene en, en tres fascículos. Es New Order. Uh, aquella banda el que nuevo orden ir acá. Claro, la banda que vino, ¿que fue el año pasado o sí, este el año? año pasado, sí. El año pasado. sí. Que vinieron con quién, ¿qué fue? Bueno, no me acuerdo. No, bueno, uno de esos festivales. Bueno, así, ah, el person, sí. No sé. Que por lo que dijeron, sonó para el objeto, Para el objeto. Y, y, y, y, lo, y los viejos estos están medio. Cagá. No, pero está medio boludo, me parece. Por yo por lo que vi en, en tele, en vivo, sí. hablando mucho, al peo, arriba de las canciones. Y me, medio gilada Pero bueno, no A mí no me gusta eso, viste De, de, de los músicos que dice, Este tema habla de todos aquellos Que no creen en el amor Y en algún momento lo perdieron y lo y no, Pero a veces como que te da ganas de explicar un tema No sé por qué no Si sí, no vos sé? realmente tener la necesidad de explicar un tema es un sí. boludo Y el tema es una cagada sí. no, Deberías no, no, no necesariamente. ser autoexplicativo no, Y si no, aclararlo le, le está bajando el nivel a la canción. Puede ser, está siendo más más pedestre. Pero en, en algún punto le, la posición en la que están los músicos, no, como que los hace sentir así como que tienen que no adoctrinar, si se quiere, a las masas. A las masas. Music for lo the que masses. Sea, a, a las galletitas. New Order, entonces, año 1983, 83. 83, exactamente. El disco se llama Power Corruption and Lies. Tiene algún hit? Sí, poder Corrupción y mentiras. Un título. ¿Tiene algún hit? Tiene un hit. ¿Cuál? Tiene dos hits. Ah, no, no, no. Tiene, por ejemplo, eh, uno que en realidad no es tan hit, que se llama Age of Consent, Ajá. De, de New Order, que, pero que al menos para mí es sí. uno de los dos o tres mejores temas de New Order, si no el mejor. Ya lo vamos a escuchar un fragmentito, porque vamos a escuchar el disco comprimido en 10 minutos. Y además, ¿Cuánto? la edición yankee sí. de, de este disco. En Inglaterra no, porque ya había salido este tema que se llama Blue Monday, que es uno de los más conocidos de ellos. Sí, sí, ya había salido como simple y no lo incluyeron en ningún disco. Pero en, en Estados Unidos, al editar y este enchufaron. disco, lo enchufaron. Ahí como un tema más, en el track número 4 creo, ¡pum! Le pusieron que era el tema más conocido de ellos hasta ese momento. ¿Cuántos temita tiene el CD? Creo que nueve. Ah, es, es, cortito. es cortito. Son cortitos. Si sí, todos los discos de, de New Order hasta bueno, los últimos que en realidad fueron un poco más largos, siempre tenían entre 8, 9 y 10, 11 temas como mucho. Nunca se pasaban de ese número. Yo antes cuando compraba CDs, me fijaba siempre, me gustaba que durase más de 48, que tuviera 12 temas, y no me ofendía. Está bien, yo ahora me ofendo si dura más de 40 minutos, 45 minutos un disco. Me parece una guarrada y me parece que ya están poniendo temas que tendrían que haberlos guardado en el cajón, que después lo sacan como hablado B. Y porque el disco en realidad tiene que durar poquito. ¿Por qué? No, para mí no. Porque no... sí, porque tienen que tener las mejores canciones y puestas en un orden en que tengan sentido. Y no es para llenarlo ahí, ya que hey, total tenés 74 minutos, lo llenamos. No. porque no? Eso no al usuario. Porque le está dando más caca. Yo no entiendo por es qué. Es preferible darle poco y que sea bueno. Yo no entiendo por qué no regalan con los con los con los CD sí. los videos video. Y porque hay veces que no los tienen. Bueno, And... pero los anteriores ¿ah, qué les Segunda edición. los edición sí. Nada, le, le tienen una reticencia Lo que pasa es que tuvo un quilombo con los videoclips Que, que se, enoja, se estaban enojados pues No sé quién soy, ahí me poseyó, Que los directores de, de, de videoclips Se quejaban sí. De que vendían los videoclips En compilaciones y ellos no recibían plata. No. porque ellos firmaban, no son en compilaciones. Claro, porque era material para difusión. Lo están vendiendo a y través, no, de, no, a través de la red también, y no por iTunes y todo eso. Exacto. Entonces se sienten perjudicados, ¿no? tocados Pero sí te pagaron. De es un producto comercial, Exacto. de per, producto de, pro, de promoción. Perdón. Pero con eso mismo te lo debieran regalar. Sí. Eh, sí, señor, hay que regalarlo. New Order, entonces, Power Corruption and Lies, el segundo disco de los New Order, la banda que se armó después de que se murió, va, que se murió, que se suicidó... Ian? Ian? Ian Keller, no. es un jugador. Bueno. Vamos con New Order haciendo Power Corruption and Lies, el disco entero comprimido en 10 minutos. I'm yeah. Me gustaría mucho que Cuba sea declarada patrimonio mundial por la UNESCO, así preservamos de la extinción al comunismo. Yolki Parky, lindas ideas para un mañana mejor. Uh, esa película debe estar buena. La, trabaja Helly Berry, la que uno. Hay estrenos por si tenés ganas de ir al cine, Billy. ¿Quién pudiera tener ganas? No tengo no ganas. La <risa> última vez para... animado, Últimamente los estrenos, viste, no, nada. No, una mierda atrás de otra. Muy malos vienen los estrenos. Sí, sí, sí. Hasta que no aparezca Greenhouse, esto no levanta. Sí. La estamos esperando. No decir qué será. Sí. Tiene que haber un fiasco así grande Y ese puede ser un... Esta semana tenemos sí, una entiendo. película argentina Una película francesa Bien. Y una película americana sí. Dirigida por un chino No, un japonés ¿Sabes please. lo que suena a un festival? Sí, suena a festival sí, suena. La película argentina de esta semana Desde ya la proponemos como La película argentina del año Por un solo motivo ¿Cuál? Tiene trailer. Y eso ya para nosotros le eleva a un nivel superior a todas las porquerías que hay y por debajo de todas las porquerías que hay, la peli. Así que vamos a escuchar el trailer de la primera película ¿La de esta semana. La Argentina. Sí, es la música del Mundial. Ahí está, escucha. Tu no te importa, yo no te... Música de Babasónicos. Ah, la película con música de Babasónicos. Lo único que importante es la música de Babasónicos. que te pa. Eh. Tomé una decisión. Sí. Uh, Me voy a policía. tomarme vacaciones de las vacaciones. Fíjense Gastón Paul ¿Qué ¿Qué Gastón Paul uh, diciendo divertido. la frase más quemada, pelotuda y estúpida y que ya la dijo todo el mundo alguna vez. ¿Qué, qué? Yo no sé. así termina el tráiler? Sí qué poco, qué poco teaser que tiene Sí no te, Realmente Si el trailer está hecho para que te den ganas de ver la película Esta te las quita Todas Te las quita Te las quita Te las quita Todas Todas te las quita Se llama Las mantenidas sin sueño Ya denle el nombre Suena el nombre de un grupo teatral rosarino Grupo teatral las mantenidas sin sueño Sí No sé por qué rosarino Pero sí a, a, a grupo de teatro está muy bien vamos bien? a escuchar otro <risa> es estreno el eléctrico sí sí <risa> sí dale existen pruebas que sugieren ojo. que los Esta niños es de la francesa no. altamente sensibles ¿Y porque hablan francés paranormales. es de niños no, no me gusta bebé hola pequeño Creen ojo lo que los adultos hola pequeño niegan. muy bien a pinta. Uy, pinta en a la cama Magila, la Michael, Michael Jackson. ¡Chile! ¡Chile! Te quedarás sin batería, como si aquí hubiera cobertura. Oh. Ten paciencia, Jess. Ya te acostumbrarás. La cobertura ¡Sí, de chocolate bajo. caerá ¿Pero? en cualquier momento. Ah, <risa> no hay cobertura. Esta está seca. Oh my god, oh my god, oh my god. Mamá. Mamá, por favor créeme, no me lo estoy inventando. Claro, no le creen. No, es obvio. la nena ve monstruos, monstruos. Y no le creen a los padres. ¿Y ¿Cómo le Pero van a creer? Nunca le creen a los niños. Nunca. Hasta que el monstruo los mata a los a padres los padre. o el niño se. Bueno, no, no, no Generalmente también lo mata el niño. Pero, o, ma, o peor, mata al niño y los padres después le queda la culpa. Sí, y no le creí. Sí. Está Qué buena, horror. pinta bien. Para llevar una chica y abrazarla no sé, por lo que, que viene viniendo, por lo que viene viniendo, pero no, por viene viniendo. No, además, pero po, sí, la verdad, por lo que viene viniendo puede llegar a estar Para, bueno. el, para la entrada gratis al cine, que Igual está muy tenemos. quemado el, el tema este ¿El de terror así medio medio. No sé cómo que no una una adaptación sí. de alguna película no, japonesa. No. No, ver, no, creo que no. Ojalá. Ojalá. Espero que no, la verdad no. Tom, no, cansado. no. decía en ningún lado, eso. Está bien. Si llega a hacerlo, no, lo última. No vaya. Cero le ponemos. Vamos con el tercero y último estreno de la semana. Esta es la francesa. Ya te vas a dar cuenta por cómo hablan. Y el acordeón... Están transando ahí. Si no es francesa no me... hay Ahí está. Nada, no, es un violín. Un violín, has visto cómo se, va? ¿Cómo uh, se va? ¿Qué va. Yo no te aguanto más. Me dijo. Me voy. Turra. Y me voy a garchar al guardia de tu cárcel. Porque como garchan los franceses. Ay, los franceses te garchan todos lados. En una, una película, en, en, ni siquiera en un tráiler, un tráiler que no muestra al menos una teta y un culo. Y gente pero, ahí... Ya creo que el culo francés no es sexy. ¿Por qué? Es artístico. Eh, ya está, es artístico. está, claro, está en arte que... que dio todo el valor. Que lo admirás. <risa> no, no, no te excitas <risa> Se te para el alma, no sé. No se te mueve un pelo del culo francés. Bueno, es... Uh, Porque sí, sea, es un culo depilado el culo francés. Pero no las axilas. No, las axilas no. Se llama Siete Años o oh, yo dejé de no sé ver cine es. francés cuando vi Blue y no ¿Y? vi Blanc ni Rouge hace bien en azul no sé faltan si dos colores de la bandera ya la voy a terminar esa, esa trilogía junto con El Señor de los Anillos una de las mejores trilogías como no entendieron nada la, les cuento más o menos de qué se trata la película, de, de qué va esto, es de una que mina va. que tiene el tipo, el esposo Lo meten en cárcel por siete años. De ahí el nombre de la película. Claro. ¿Qué pasa? La mina se empieza a curtir al guardia de la cárcel donde está encerrado el marido. Está bien. Una típica puta francesa. Le petit français Claro. Le petit putois. Le petit putois. Y nada. Termina en la nada, digamos, en todos esos quilombos siempre ¡Ay no! Ed, ¡Ay no! ¿Qué me estás haciendo? ¡Oh no! Y como siempre, obviamente cada cinco minutos una escena de Garching que debe Ay, ser lo único por lo que vale la pena la película? Que la que mina es está bastante petua. bien, así que... Se le ven Se le ven Se le ven y bueno. ya, ya en el trailer se le ven, y así que la en la, la película a lo mejor no se le, Ya no está en las películas de terror que se le ve algo. No no, porque antes cosa. tenía el doble valor La película de terror claro. y La, la veías porque Los asesinatos por Claro, para ver una muerte Y para ver una teta de vez en cuando que generalmente estaban con la muerte Claro Viste la teta, esa se muere Viste la teta, se muere Es una especie de, de la... castigo así para claro. Pablo Viano sí, <risa> Teta, muerte Teta, muerte La virga llega al final Sí, sí Más santurrona Siempre Y se termina violando el mal Y el chico, ah. el chico de, de la buena queda herido yo voy por los mensajeros no dije no dijimos cuál es el nombre de la película de terror ya que se llama los mensajeros los mensajeros sí. de messengers vamos a ver de messengers o sea, yo voy, voy a ver de sí, messenger. Yo, yo no. messenger y sí. entro creyendo no. que la película sí. es sobre el messenger sobre el messenger sí. me pasó con el Tú huracán sabes, uh, uh. yo siempre cuento la misma anécdota yo fui a ver el huracán la película de ansel Washington pensaste que era katrina no sé cualquier una, una, una cosa pero no me imaginé la historia de un voceador Vamos a escuchar a Calexico haciendo letter to bowing knife every day on my way home. ¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento? Sholky Palky promueve el feedback con sus oyentes. TV goes la-da-da-da-da -da. Fifteen celebrity minds Leading their fifteen sordid, wretched, checkered lives Will they find the solution in time? Using their fifteen, pristine, moderate, liberal minds by surprise, cheer them on to their rivals, cause America can't, and America can't say no, and America does if America says it's so. TV, goes la de da da da da da da da da la da da di da da da da da da da da da da incredible kings, wondering widely what the dinner bell will bring, Fifty celebrity minds, they're gonna leap leave the bed of 16 military wives, cheer them on to their rivals, cause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 Hora, por favor Sholky Palki, promoviendo el feedback con sus oyentes semanas en Yolki palki un segmento dedicado a la memoria de John Ritter este sábado en Sarmiento 1039 Ahí en está. zona 79 claro la Yolki claro, Party con Sapo de Buenos Aires en vivo y Agosto haciendo el debut del 2007 debutando en el escenario del 2007 Agosto y después Fiesta del pop nacional con Nachito y con Checho, los dos Matildos, los chicos de Matilda Toda la noche con pop nacional, Matar, así va a estar muy bueno. por ejemplo, no eh, sé, yo no daría mucho Regreso de de y canta No, eso seguro que no eh, Qué cerrado qué sí. Nos vamos, Nos hasta vamos. mañana Esto fue Yolki-Palki, nuestro disco de la semana es de lo nuevo de Nine Inch Nails El disco se llama Ear Zero Esto es God Given Esto fue Yolki-Palki, hasta mañana Y Palki les da el besito de las buenas noches.